Ancho. Sarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Argimina, urgente, atrativo, tan ganó, convulsión, sacudir, fondongo, Hornita choquete, izquierdo, la El cimbronazo, un sacudón de sentido. aquí, como cada lunes, eh, en otro Simbronacio, Simbronacio, radio ¿qué pasó ahí adentro? Hola, señor Simbronacio, ¿cómo estás? Me digo que, que ya se convirtió en un señor este programa, un señor que ha llegado a una edad límite y pasa a jubilarse. Exactamente, qué, qué terrible. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, compañera que ha vuelto al estudio? He vuelto, he vuelto también. Buenas noches a Juan Perilla, que vino bajo que la volvió. lluvia, caminando pobrecito tan papado, está. Un eh, saludo a Juan. Un grande. De eh, también, de... Sí, yo no estoy mojado porque descubrí un nuevo tipo de paraguas ese que te envuelve todo completo, ¿viste? Ajá. Pero capa que le llega... dicen en mi barrio, no, capa de luda. lluvia. <risa> <risa> ese paraguas que es como más cerrado que el normal, ¿viste? Ah, tipo glue. Eso. Sí, y que y pero encontré uno mejor todavía que me llega hasta la cintura, que es este. Eh... Ah, pero qué bonito sí. sí, con la lluvia de hoy Estás buscando que... todo el piso Con ese paraguas Yo te diría que no, Lo de afuera igual. Lo escurras antes de entrarlo. ¿no? Sí. Bueno, hemos vuelto Para decir adiós Hay que decirlo Estuvimos eh, varios lunes Poniendo programas eh, Ya grabados Del cimbronazo Y hemos andado Muy complicados Y la vida Y eh, nosotros mismos Nos ha, nos ha llegado a los límites ¿No? Así que, lamentablemente, esta noche es la última noche que saldremos al aire. Eh, pero bueno, seguirán nuestros corazones y esperamos nosotros seguir en el de ustedes. Fue hermoso mientras duró, me dijo un novio cuando uh. se terminó. Yo digo lo mismo de cimbronazo. <risa> complicada despedida sí. no, me, no me consuela además. no no fue cons consolable la verdad pero bueno pero hay gente que hay en esos momentos claves que no sabe bien qué decir entonces le tira esa frase armada masticada y, y él cree que está haciendo lo mejor del mundo y uno se va con la decepción así menos mal que esto acaba de terminar porque la verdad simplemente boludo tanto tiempo no sé cómo hice pero puede pasar puede pasar y de hecho Así pasa con este otro cimbronazo que nos estamos despidiendo sí, Además los eslóganes están para usarlos también me parece No hay, no hay que dejar de usarlos Bueno, pero la cosa es que nos vamos a tocar No tenemos nada para invitar igual, ¿no? Me, estuvimos flojos en eso La tristeza nos, nos, nos dejó... Pero bueno Pero también es una forma de eh, empezar a que nuestros eh, queridos eh, cimbrones y cimbronas Se independicen de astroceso y empiecen a buscar sus propios eventos, porque ya no vamos a estar más para andar diciéndoles qué tienen que hacer, qué tienen para hacer los fines de semana. Ni eventos ni tips tenemos más. Ah, es ¿verdad? Hasta acá llegó nuestro acompañamiento. Ya es hora de que den un, un salto y puedan continuar la vida. <risa> Sin, Sin nosotros, no Bueno, y si no se dieron cuenta hasta ahora, el tema de hoy son los límites. Eh, y vamos a arrancar un ratito después de la canción del cimarronazo si ¿sí le parece bien compañera y compañera disfrútela programa, nuestro programa de despedido sino que además íbamos a estar charlando un poquito alrededor del tema de los límites, que son eh cómo nos vivimos, si se pueden cambiar o no por ejemplo otras cuestiones que no nada, a veces es necesario ponerlos y a veces eh nos afectan para continuar básicamente sí aunque este sea es el último programa, es el primero en el que estamos tomando mate Sí, la verdad que es un dato... Mate de ginebra, pero mate al fin. Contundente. <risa> Nunca pensé que el mate de ginebra iba a ser tan rico. Yo pensé que solo la ginebra con pomelo era lo que más me gustaba. Es que el clave es el chorrito de limón que se le pone en la base de la bombilla. Mira ese dato, no lo es mía. Es que ustedes tienen que ver la preparación completa, si no... a <risa> bueno, estar riquísimo. Eh, bueno, el límite dice en el diccionario que es eh borde o frontera eh algo que no eh hasta acá digamos se termina Como, por ejemplo cuando uno está sobrepasándose el límite yo suelo decir eh, que uno está mordiendo banquina no se está saliendo del límite entre la ruta y el, y el pasto están meando afuera el tarro o sea un chorrito se le le agarró el borde pum y tiró agua fuera o meando fuera del frasco cuando uno Se va a cerrar análisis, por ejemplo ah, oh, me está me está es que no tenía ningún dicho para decir Perdón Bueno, Umi no hizo la tarea hoy ¿vale? Esa es la del frasco Es complicada Porque uno además cuando hace esos estudios Suele estar eh, No con todas las luces prendidas Sino que justamente está enfermo Alguna de cuestión sí Perdón, pero para es nosotros es Facilísimo Lo que pasa es que el tarro <risa> Yo, cuando siempre que dijeron ese dicho Me imagino el tarro sobre el suelo Y, y, y alguien intentando mear adentro del tarro ah. El tema Cuando uno mea fuera del frasco O sea, pierde el límite ahí Se mea la mano Eso es el tema más complicado Yo creo que igual es más fácil eh, <risa> Para nosotros por lo menos me Mear adentro del tarro Que me mear adentro del inodoro Usted tiene un problema Que es que no miden para mí la altura O sea, tiene un problema Pueden de geografía Ahí eh... donde no se calcula el pique Sí, el famoso puede, salpique. Puede, puede ser eh, Contrataremos un... En, Bueno, no, ya no va a haber futuras ediciones del cimbronazo, pero le quedará a alguien la tarea de contratar un un físico teórico o algo que que que mida, ¿no? la la superficie que puede cubrir la salpicadura de un meo. Se solicita. Pero eh la peor parte de volviendo al tarrito de los análisis es la gente justamente que está en el límite de esa situación, que es la gente que lo recibe en los hospitales, porque de última si uno se mea la mano es un meo. No sabe que anduvo es comiendo verdad. O que anduvo tomando Entonces no hay tanto Un jaboncito En la ducha pasa, de hecho Pero eh, Agarrar la... un frasco calentito De medio ajeno No debe estar bueno ocho todavía trabajando ahí adentro y vos lo con guantes No está no, Sí, cómo no La sí. secretaria por lo menos Que te recibe <risa> Bueno, pero hay que poner un límite A esta conversación del PIS Que nos encanta porque Por lo menos la estoy pasando muy bien <risa> ¿Y qué pasa? con Porque el límite tiene como dos partes Una parte es Eh, poner el límite Cuando uno eh, puede o, o le toca Poner un límite Y otra causa muy distinta Que ahora vamos a ver las dos situaciones Es aceptar los límites Y esa es la parte eh. más difícil, ¿no? No sé, hay gente que que le cuesta ambas O le cuesta una más que la otra ¿Ustedes cómo la ven? mira yo de chico me, no me han puesto muchos límites Entonces en general me los autoponía yo Era como que... Un autolimitado ¿eh? Claro, mal Y bueno, me cagó la vida básicamente. Dicen que la gente que tiene poco límite de pequeño suele tener vértigo, después. Eso es es concreta, digamos. No, yo no lo sabía, pero en Los estudios de Massachusetts <risa> Yo había leído los de Toronto, nada más este y hablaban de algo similar, pero me los olvidé. Y sí, sufro un poco de vértigo. Es algo tiene que... solución sí sí sí lo vengo trabajando hace mucho tiempo ya ya puedo tirarme de de, de piedras de cinco metros muy igual bueno. en la niñez vieron que el tema de los límites es como casi un juego uno sabe que eh por ejemplo en mi casa pasaba que con mi mamá se podía atravesar cualquier tipo de límite porque no había una consecuencia muy grave. inmediata claro salvo una vez que bueno nos tiró un juego por la ventana en un, en un momento <risa> de estrés que está perdón, está perdonada, hoy con los años está perdonada pero Eh, sabía que por, por ejemplo Con mi viejo No se jodía O sea que Con mi viejo Te ponía cara Y ya era un límite Bastante concreto Como para Que uno siga Jodiendo haciéndose el vivo Lo mismo pasa Con los hermanos Uno sabe Con qué hermano jugar Y hasta dónde jugar Porque mi hermano Por ejemplo Venía, venía la trompada Eso Después del límite El límite es la, la trompada El límite es la trompada Pero eh, Uno pi empieza como A saber Bueno con la maestra Tal cosa Con mi amiga mía Como que uno Se va acomodando la verdad es que Va siempre... aprendiendo a leerla, digamos Ojo oh, claro. igual, si sos medio pillo Porque hay cada boludo, viste, que vos decís Esta persona no puede ser más boluda Y va y es más boluda todavía, viste O, o sea, sea, traspasa no límite... los límites de su de su propia boludez sí. Y ese tipo de persona no puede, me parece, medir la boludez de los demás Aunque sea una experta en boludez sí. No puede medir los límites de los demás Bueno, yo conozco personas, por ejemplo, que les ha, les ha costado mucho Eh, asumir que a alguien le ponga un límite. Entonces, en pos Se de. cagan en eso. Claro, en pos de no cumplir ese límite, después lo terminan traspasando y cuando viene el límite del otro lado, eh, poner un ejemplo, por ejemplo. Eh, por ejemplo, por ejemplo. Pero, por, ejemplo. Bañate, bañate, por ejemplo. Bañate, bañate, bañate, bañate. No, no, no, no. Bañate, bañate, bañate, bañate, trompada, pum, a la ducha. 45 minutos antes de la ducha. Salí, salí, salí. No, salí, salí, salí, no. Pum, trompada, que salga. Sí. Ah, en el, en pos de la rebeldía, eh, nada, no, le arruinaba el día a la otra persona, básicamente. Es hermoso, es igual. Eh, para verlo de lejos. <risa> Yo eh, no me bañaba, no conocí la trompada tampoco. Espera, espera, no entendí el, el pasado. Eh, bueno, no me, me cuesta bañarme, pero ya no hay nadie que me dice bañate, bañate, bañate, bañate, bañate. Ah, sino no. que el límite me lo dice la gente que me rodea cuando justamente yo creía que nosotros éramos bastante claros con este <risa> tema cuando empiezo a transitar la soledad eh, me pregunto qué pasa que nadie eh, quiere estar sequita mío y ahí ese es el límite donde entiendo digo ah por ahí me tengo que pegar una ducha claro, puede pasar <risa> qué pasa cuando nos ponen un límite y nos cuesta aceptarlo pero eso no no hablemos de boludez, esos límites sí. que cuesta aceptarlos como diciendo bueno no La verdad que hasta acá Igual a, a veces son peligrosos, viste Esos límites porque Pueden ser desmotivadores ¿No? A ver, ¿en qué estás pensando? Estaba pensando en otra cosa Pero voy a bueno, dar otro ejemplo el, distinto dije, Porque no, no quiero Dije a te había que te un lado <risa> Dije que te fuiste para un lado Que era difícil de contar en radio Por eso quise Me saboreé A ver, mira <risa> Dice, Pensemos, por ejemplo rico! <risa> Por e Tuve un profe de química, Ajá. muchos años atrás, La vos también lo gente, tuviste, Camila. No, no, no, estaba pensando en esto. El chabón uh -huh. eh, decía, era como como que ponía sus límites de, de enseñanza por parte de él y de aprendizaje por parte nuestra al decir, por ejemplo, a mí me chupo un huevo que acá ustedes se, salgan sabiendo algo de química. A mí, <risa> sapiendo. <risa> sapiendo hablar, sabiendo comunicarse. este Lo que me importa es que por lo menos una persona... entienda lo que son bueno algún término de química que en este Los momento brotones. no se me viene sí ponele si de memoria no importa, no importa, lo que le importara que por lo menos una persona supiera <risa> una noción básica y general de química ¿no? y eso como que te la baja junto, que va me parece que te como que te impone ahí un, un límite que y que está bien que uno no le le cueste aceptarlo ¿no? porque te dicen que te digan vas a ser un medio que no me importa que sepas química o que no lo sepas eh está bueno no no no no aceptar ese tipo de límites no sí sí a mí eh, la lo verdad los límites que me cuesta aceptar eh, rotundamente en la cotidianidad son los que me pone en mi propio cuerpo cuando yo estoy muy muy muy muy entusiasmada con algo y de repente me enfermo o me duele el tobillo o ya no me banco no es algo que por ahí hasta, a veces hasta sigo y hasta la fiebre que es como un límite que que acepto en realidad por la mitad, porque uno queda medio de, can, de cama. Sí, bueno, de eso también hay que aprender, ¿eh? de aceptar los límites más corporales. mira mi abuelo se murió cagándose a porrazos, o sea, no se murió por los porrazos, pero hasta que se murió se cagaba a <risa> porrazos. <sí> se murió. <risa> el chabón se cagaba a porrazos hasta el momento de su muerte porque no aceptaba usar eh, bastón. toma. Algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que yo tampoco lo soportaría de viejo, ¿no? Pero el chabón no, no no no aceptaba que no ya las piernas, la espalda, todo no le daban ni para caminar 25 pasos. Qué, qué loco porque el dicho dice uno aprende a los golpes, pero ni a los golpes. No, ¿viste? No. que Eso aplica para todo, ni a los para todo, para menos para los Thanos y los gallegos, me parece. Bien, personas tercas, digamos. Claro. estaba pensando, porque después eh, están esos límites también, más allá de, de, del corporal, no donde uno le termina hablando, explotando de, de, de alguna sensación por alguna parte de los poros eh, eh, particularmente soy la que milito la idea de que si me vas a poner un límite, séme explícito o explícita, nada de esos límites de que te embadurran de feche para ponerte un límite, algo así no aprendo nunca así <risa> voy a seguir haciendo lo que quiero necesito que seas Clara, necesito que me diga, no mira, tal cosa aporta la otra. Ah, Joya, ahí lo entendí y eh, eso. Si eso, no te dan lugar para, eh, claro, yo no he visto nada. No entendí. Sí, no en entendí disfrazado. lo mismo que vos. Bueno, es mi límite también, ¿no? <risa> <risa> sí, <pero risa> mi límite. Necesito claridad y esplep, esplepsitipidad. Bueno, he, he inventado una palabra. De eso se trata, justamente. Bien, y los límites eh, hemos hablado, bueno, más de los límites humanos, ¿no? Más como esto de de la boludez o, o el entendimiento o la claridad o más el límite más físico. Eh, los límites vamos a hacer como hincapié en esta de los límites más de la crianza o en la educación. Hubo un más un periodo eh en la escuela, sobre todo hace muchísimo, más en la escuela de nuestros abuelos o de nuestros padres, donde la disciplina y el límite y la prolijidad y, y el buen día cuando entraba un profesor era parado al lado del banco, como el límite muy ligado a la disciplina, ¿no? Todo un periodo así. Y después un periodo más como eh, posmoderno donde los pibes... No, eh, sin límites como, bueno, que se críen solos Que interpreten, que los límites como Puestos en un lugar de desvalor O de negativa, digamos Como los límites, la disciplina No es lo que nos hace Gente así como seria y, y buen ciudadano Para mí hay como una línea muy fina Entre lo que es atención Y lo que es disciplinamiento ¿No? Uh -huh. Uno puede De cierta manera guiar O encauzar cierta crianza, de hecho, uno por, por amor o por desamor lo termina haciendo, no con, con alguien porque cree que es el mejor camino. Y sin embargo, esta también, esta teoría postmoderna, de no, yo le pongo límites porque él es libre y hace lo que quiere, porque también, me da pena, porque ay, ¿qué le voy a decir?, porque se va a largar a llorar. Que claro, sea. termina quedando como en un lugar de desvalor esa situación, esa relación de. De cariño y de hecho lo que lo que por último lo que lo que mmm, fue pasando en los últimos años es que de repente el, la adolescencia digamos o los los nenes han llamado de más la atención no bueno la cantidad de suicidios que existió bueno los gente que se escapan todas esas cuestiones que de algún momento están como diciendo mamá papá tío lo que seas que son mi mi autoridad moral estoy acá no como... pidiendo a gritos un límite no. no Sí, no sé si es el límite, sino justamente una, un acompañamiento a eso nuevo que están entrando, que es el mundo básicamente donde nadie lo conoce y alguien que haya vivido un par de años más siempre está bueno que nos tiene un par de líneas. Sí, en ese sentido, como el límite también contiene, vos decís, bueno, hasta acá puedo ir, dentro de los de hasta acá, eso también da posibilidad de elegir, posibilidad de, de, de medir las situaciones. También lo que pasa con... Con los límites es que están, para mí eh, Más que nada en, en la enseñanza familiar Están como mal planteados, ¿no? Porque se tiende a pensar que el pendejo no va a entender Cuando uno le explica las cosas, ¿no? Desde, desde es, el parte, desde esa base Claro, un adulto en general parte de que un pibe No no está capacitado todavía Bueno, muchas veces, ¿no? Obviamente sin generalizar Pero como que un adulto en general parte de, de pensar Que un pibe no... Hay cosas que no puede llegar a entender Todavía por cuestiones de madurez De lo que venga, ¿no? Y entonces desde esa premisa ya es como que Se paran en un lugar que dicen Yo le tengo que decir a este pibe no a esto, ¿A explicarle, bueno, después vemos si le explico o no le explico, pero esto no. Y entonces qué qué haces con un cuando el el límite es un por qué sí? O sea, te dicen, no sé, no puedes golpear dos botellas de vidrio, no puedes golpearlas. Y no te dicen por qué. Y las golpeas y se te rompen y te cortas un pie, me pasó, boludo. te pasó eh, con razón te quedó la carita así de marcado un pie te dije un pie el piecito así de marcado sí en mi escuela por ejemplo eh, nos teníamos que parar con algunos docentes que eran como más viejos ah eh, bueno sí, ese cantito medio militaroso de de saludo y los doce y con esos docentes como que todos actuábamos de una manera normal no no hacíamos kilo escuchábamos la clase rendíamos los exámenes y todo y con las docentes que eran como más dóciles como bueno chicos ven y como que charlaban y tenían otro lugar le tiraban papelitos como que también eh nada uno también va entendiendo que eh sobre todo en la escuela que es un espacio como bastante rígido en sentido alguien que te permite cierta libertad uno explota por ese lado y de repente termina tirándole papeles a una persona ¿no? solamente por el hecho de que eh, te dio más libertades que otro que te las cortó y nada es flachero la educación sí la... la verdad que es un no hay una receta para esto no, no. Y es como un tiria floje vas viendo recién estaba pensando que eh, el límite más vale que el sobre límite que que te re, más restring que restringe por, de sobremanera, digamos más vale que uno cuando cuando ve que hay algo más flojito se las manda y, y y avanza pero también recién estaba pensando que el que la presencia del límite al lado de, de, de la ausencia digamos además de que contiene hace estar presente al otro, digamos, sobre todo cuando uno es chiquito y te pone un límite quiere decir que hay alguien que te está cuidando y que está presente ahí sí. para lo que yo, es discutible necesito. para mí eso igual sí pero digo por eso dije al lado de la nada claro sí ¿no? sí pero yo creo que un, un límite no no no no es nada sin un un no sé una esfera de, de, de contención y de cariño y de otras cosas que también tiene que tener un padre hacia su hijo por Ay, ejemplo pues. eh, y el límite no para mí no quiere decir que haya nadie un límite a veces muchas veces pasa a ser eso un límite una persona pasa eh, pasa a ser Un límite, ¿no? Una persona Pensaba, ponerle con lo de los maestros o profesores De que uno como que se redespacha, ¿no? Es verdad, uh -huh. con los que son más, más más blandos Pero porque no estás pensando en que ese chabón o esa chabona Es un buen profe, espiola Como que te, te da bola y qué sé yo Vos los estás pensando como profesor Y como profesor tenés a estos que son unos hijos de puta Tenés a estos que son unos boludos Y tenés a estos que son buenos Y son todos profesores en general Entonces con el que es un boludo lo vas a boludear Con el que es bueno lo vas a boludear Y con el que es un hijo de puta... Te vas a portar re bien porque si no, te castiga, digamos, ¿no? Pero porque estás pensando en, en que los chabones son la autoridad, no en que es una persona buena de repente. Me gustó esto del límite y la consecuencia. Ah, como, está bueno. Como base, de última articuladora de nuestras acciones. Oh. ¿Te parece que vayamos a escuchar una musiquita? Hipiala. Una musiquita.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 canciones de duda y la que hambrienta por ese límite la vida siempre irá y viendo como mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado algún día esta vida se Entre lo que te toca y lo que te deje nacer, por ese límite la vida siempre irá. La boca de una mujer ajena, matarte o salir. Ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. Es que muchos se van cayendo sin caminar. radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día radionauta.com.ar radionauta, radionauta 106.3 ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el amor, hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre, hasta aquí no? Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas. Límites, por Juan Gelman. Bueno, y ahora con esta música cachonda de fondo... Sí, eso iba a decir Esta cortina es... No sé cómo la dejamos tantos programas a mí me gusta. Es entre porno yo y creo que, Yo pegajosa. creo que le gusta Juan que se pone cachondo allá del otro lado del vidrio Y está ahí semi acariciándose y cosas así A mí me gusta porque es como que eh, llega en una hora justo del programa Como que en este momento así cerca de... Ahí. Claro, ahora que son las 2 de la mañana La copa de champán ya está servida, el fueguito ahí Y si te diciendo bueno, bueno, eh, la musiquita La cortina de docel ¿Dosel se dice? No, el dosel de la cama. ¿Viste? ¿Qué dosel? La cortina se quedó alrededor de las camas. ¡Ah! ah yeah. Tapamos, pusiste árabe. Ay, árabe. árabe. <risa> <risa> <risa> bueno, luego no he dormido en pero... no la casa así, pero me acuerdo que de chiquita, la, eh, en chiquititas que miraba el programa Ay, Me encantaría jantar. haber tenido esa cucheta de chiquitita. Sí, yo moría por esa cama, pero bueno, no. No, no, vamos a poner un límite acá yo tenía una chiquititas una cucheta, no está permitido tenía una cucheta y le ponía del lado de abajo digamos lo que más podía hacer era una casita claro pero no, no. no podía sí, mira, ahí. semisarcófago sí, sí, sí. pintaba el bulín, ¿eh? <risa> <risa> La cucheta, en realidad volvemos volvemos al aire La gente nos está escuchando, es que está esperando algo bueno, de nuestras palabras Y capaz que no saben dónde están, están en Radio Nauta FM 106.3 <ríe> Escuchando otro simbronazo el último de la vida Es más, si nos quieren dejar sus saludos eh, al, de despedida en la página Pueden escribirnos a la página de otro Simbronazo en Facebook Y dejarnos sus palabras de amor de despedida en este último otro simbronazo Sí, viste que además cuando es despedida, en general, uno no recibe puteadas, recibe puro cariño, ¿no? Sí. Así que pórtense, vieja. Bueno, igual si quieren cimbronearnos a nosotros con las últimas puteadas, también pueden hacer. No, ni un pedo. Límite ahí. Y también les pedimos la canción de despedida. ¿Qué, ¿Qué canción? Yo, por ejemplo, quisiera escuchar la canción de Gilda, que me parece que es muy eh, pum para arriba. ¿Fuiste mi vida? ¿Fuiste mi pasión? Eh, la ventanita del amor se me cerró. No, ni siquiera de China. China. no la de creo que se llama mi despedida de hecho que también hizo Vicentico o si no me equivoco ahí Juan Perilla por favor la, algo, la hizo era. la hizo pensando en en su muerte decís ve hay todo un mito que dicen que en verdad la la hizo la la semana anterior a fallecer porque ella ya sabía porque, porque ya conocía sabía. su límite vital entonces y ahí hay muchas Hay muchas bueno de hecho Gilda en, para muchos sectores populares es como una especie de eh de semidiosa Donde la gente le va a rezar y todas las cuestiones como rodrigo Santa eh, fue en su momento bueno le vamos a decir decirle entonces que nos despida hermosamente, pero bueno a los simbroneros y cimbroneras pongan también en la página una cancioncita que nos quieran regalar eh de despedida eh por lo pronto seguimos eh hablando de los límites nosotros hemos encontrado nuestros límites y por eso se termina el otro cimbronazo. pero hay un montón de ámbitos o eh no sé cómo decirlo, áreas. Áreas. Campos. Campos. Repetían, canchas. <risas> no, donde pareciera que no hay límites. Por ejemplo, en el arte o en la música, ese es un espacio de libertad sin límites porque se puede crear cualquier cosa. Mal, y que de hecho muy poquita gente lo ha logrado Pensaba por ejemplo en el corte En un chabón que se llama John Coltrane El chabón ha hecho una cosa de que Es difícil de, de, de, de entender y asimilar Pero justamente porque tiene un nivel de libertad para mí Tan zarpado Que no lo, no se puede entender Básicamente Sus últimas producciones Son una cosa súper enrollada, súper extraña Que nadie entiende más que él también porque estaba en un rollo ahí con la heroína medio groso y qué sé yo, pero zarpado las cosas que hacía y justamente me parece que es el tipo que más alcanzó un grado de libertad más zarpado en la música, por ejemplo. Que, que pudo romper sus propios límites. Sí, todos los esquemas que había, creo esquemas nuevos. Sí, no es de hecho cosa. a mí la gente que fusiona muchos estilos de música, primero me parece un despelote y después digo, wow qué... qué cuestión de que bueno ahora pasa mucho en la música que no que no hay un estilo claro, de, de de romper barreras me gusta mucho la música de fusión de hecho que bueno no no se come en el límite de, del estilo sí a mí me gusta la, la fusión pero ya me parece que está como hecho de moda de que de repente te mezclan cinco cosas y no siempre algunos cosas no siempre quedan um, más piolas que Poca otra digamos. gente sabe queda linda digamos la fusión hay que ser bueno al primero ¿no? No, sé, no es no es el tema del don ni de saber exactamente todo pero sí hay que para mi punto de vista la, sobre todo en la música como cierta armonía a la hora de fusionar. de hecho ayer justamente lo conoce la Luxor es ese chico que dibuja un grafitero muy conocido, claro bueno acá en el del plata ha pintado varias, varias eh, varias calles digamos varios murales etcétera y lo que él explicaba justamente que eh por ejemplo a sus pinturas él le decía pintada no le quería decir ni graffiti ni mural porque dice que en un principio él, él se movía digamos dentro del ámbito de grafitero y cuando de repente empezaba a dibujar de cierta manera usaba pinceles los grafiteros lo eh, lo criticaban no porque no usaba aerosol y cuando se fue con los muralistas y le pintaba algunas partes con aerosol los muralistas lo retaban porque justamente entonces dijo yo no tengo que dar explicaciones a nadie menos gente que no conozco no es una tradición que supuestamente existe entonces yo mezclo lo que a mí me parece lo que tengo a mano Y por eso le hice pintada. Y me pareció que estuvo bueno, de último, su, su, más, más allá de las opiniones que uno pueda llegar a tener de sus pinturas, ¿no? O de él, en particular, como como ser humano. Me pareció que estaba bueno este planteo de poder decir, bueno, en algún punto poder eh, poder romper esas estructuras a las que de repente viene premoldeada, ¿no? Uno tiene para elegir uno, dos y tres moldes. Y ahí adentro se tiene que encauzar, aprender y formatear. Decía, bueno, no, yo quiero crear mi propia historia... No quiero andar eh, dándole cuentas a nadie y menos encorfetarme en, en alguna manera Me pareció que estuvo bastante interesante por lo menos su planteo sí mal además más en un en en una cosa que se supone que es la la la la, la, la explotación de la creatividad no de, de, de justamente andar rompiendo barreras como para crear cosas nuevas no y siempre aparecen esta cosas del, del purismo viste por ejemplo no sé se me ocurría recién cómo los tangueros odiaban a pia sola. Eh, porque el Chabón vino a hacer una cosa Que los tangueros tradicionales decían que no era tango claro. Y que, sin embargo A mí me parecen las composiciones Más lindas del tango Pero era otra cosa distinta, ¿no? Y esos puristas son siempre los que se ponen la gorra inquisidora Después y van, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no", ¿no? Pero también hay un mercado Por ejemplo Que bueno que acepta algunas cosas Que te, no las acepta Esto de que de Pedilla que nos decían en el corte Bueno, el éxito hace el límite De, del arte y de la creación, y porque en algún punto también el, el artesano se quiere, o la persona que, que elabora arte con su, con su cuerpo, con lo que tenga a mano, eh, en algún punto también necesita vender, vender. claro, vender o, o por lo menos economizar su vida de alguna manera, no sé si en algún momento adquirir una casa o tener algo propio, y eso es lo que justamente termina limitando su creación. Él decía que trabajaba, hablando de luxo, no, la no, trabajaba, no sé si. Eh, bueno una entidad del estado y hasta que se dio cuenta bueno que él podía estar viviendo de otra manera pero sin embargo un montón de tiempo tuvo que bancarse el laburo de oficina horrible para poder empezar a creer por otro lado porque no no hay una educación artística él se quiere no, sé quién, en, en no la... me digas que encima trabajaba para la municipalidad que le vive tapando pinturas en la calle no no para la municipalidad no era era para no si me voy ahora no me acuerdo digamos, no era lo más importante de él pero Por, por ejemplo lo que planteaba que eh, las paredes ¿no? las paredes de la casa le decía que era una imposición del dueño de la casa pintar su pared de blanco por ejemplo pues decía porque la pared de la casa de última vez es su casa pero es la que la que va a mirar el resto del mundo cuando pase por la vereda entonces decía ¿por qué yo tengo que mirar esa casa blanca? Mm. porque estábamos hablando un poco bueno esto de que de repente hay arte y hay vandalismo ¿no? o sea un graffiti es algo vandálico y Una mariposa es algo artístico, ¿no? Bueno, esos límites de por qué algo es una cosa y otra otra cosa. Entonces, bueno, para mí todo el espacio es público es público. Si la, la, las personas le intervienen de la manera que les parezca, es todo, todo interesante. ¿verdad? Sí, la cultura bueno, está buenísima. Bueno. bueno, y al final eh, está llena de límites el arte también: Uy. límites sociales, límites económicos. económicos, vanguardistas o de estilos también, de modas. de hecho la municipalidad hizo un cuadro adentro de una pared para que la gente no traspase el límite ¿eh? usted pinte aquí un cuadrado verde ah sí en la en la campaña esta de pintar la ciudad que de repente sí, sí. ahora te hacían pintar adentro de un cuadrado y bueno qué qué qué límite tiene esa expresión no o sea yo sé sí dónde... de hecho hace muy poquito en la ciudad de la plata salió una una ordenanza que eh limita digamos cualquier expresión artística eh en en la vía pública y uno supuestamente tiene que presentar un proyecto de lo que quiere pintar y lo que no quiere pintar eh y si lo aprueba la municipalidad uno puede llevar adelante y en qué parece seguramente hay que especificar puede llevar adelante o no ese ese mural no que que gran parte de de estas expresiones artísticas callejeras. son en vías de no pedir permiso, ¿no? de, de, de que, el, que el pueblo se exprese. Sí, de apropiarse de esos espacios también. Yo pensaba recién en el en el PIB este hace un par de años, de que el Ministerio de Transporte le inició un proceso, una, una causa judicial por pintar los trenes nuevos que hayan traído para la línea Sarmiento, me parece. Mm -hmm. Una locura, o sea, por hacer cinco firmas en unos trenes, al, el chabón puede ir preso un par de meses, o sea... De hecho, a mí los trenes que están como apropiados por los pibes y, y pintados y todo me, me parecen los más bonitos. Sí, mal. Sí, con la pero hay como una condena social a pero este Claro, más allá de, de, de si es pintura. lindo o no es lindo, digamos, es una pintura, ¿no? Me molesta un poco igual cuando tapan más arriba de la ventana, ¿viste? Que no podés ver nada para. Jugar. <risa> igual eso es un ser vieja que tengo ahí adentro. No, bueno, pero es verdad que tapa. Y que ir, no en una, ir en una caja tampoco es lindo, ¿no? Pero. <risa> pero bueno eso nos hacía nos hacía pensar en bueno que dentro de él, algunos espacios que parecieran más libres de hecho nosotros dentro de la radio cuando pensamos el programa después tenemos con las limitaciones básicas de de repente tener que cumplir condiciones de ser un programa de radio no como creo, bueno, las primeras palabras de mi hermana era lanzas no, es un quilombo no se les <risa> entiende nada que eso no es un programa de radio O sea, también la, la, el molde de lo que tiene claro. que ser un programa de radio. Un programa que sea radio mucho... tradicional que tiene un conductor, que tiene un co-conductor, que tiene columnistas y acá. Y hay un aire y que. No, hay un aire, digamos. Claro. Hay una parte donde se prende la luz roja, como en este momento, y hay una parte que uno descansa. Pero también hay límites en la escucha, porque también uno cuando escucha radio tiene como un. Un, una tolerancia Una tolerancia a escuchar boludeces o no O a escuchar un estilo o no Bueno, nuestros queridos oyentes Lo han ido demostrando de a poco claramente Bueno, pero como, como Dolina ¿Se acuerdan que tiene Dolina tiene un, una parte Como a la hora de que arranca el programa De que cuente una historia que en general es bastante aburrida? Yo es la parte donde me duermo Sí, yo también, por eso unas siestas me pegaban en el coliseo Podestá Cuando todavía uh, sí. venía acá Es verdad que cuando hermosas. termine el cuento Era la frase Sí, eh, bueno Así que hasta acá Eh con bueno, este bloque una pregunta? Sí, por favor. ¿Que si querés las cerramos lo que me hace pregunta? No me la digas ahora. Te la voy a decir ahorita. <risa> no. Nada, ¿eh, ¿Existe algún eh, área, campo o ámbito sin límites realmente o los límites sociales de de lo que de tipo acuerdos, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer eh nos traspasan eh todos los campos? Yo me quedo pensando en eso. ¿Hay hay algún lugar realmente sin límites? Ciudad de la Plata transmite Radio Nauta FM 106.3 En Radio Nauta está sucediendo otro cimbronazo. Lunes por la noche el granizo cae terriblemente en la ciudad de La Plata Los techos se agujerean y las ideas se quedan flacas eh, Estamos acá con el último programa del otro cimbronazo en Radio Nauta FM 106.3 Y estamos acá hablando de los límites que nos han alcanzado el cogote y nos han dicho... Hasta acá llega el otro símbolo Antes del hitazo que acaba de sonar, Cami estaba hablando justamente de eh, si había algún lugar en el mundo que no tuviera límites. Un lugar completamente... ¿Un lugar sin límites sería un espacio de libertad o no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que igual espacios de libertad atravesamos cortitos, pero un lugar sin límites. Bueno, el mar igual es un lugar... con los límites bastante lejos, los, el, el océano, por ejemplo. No sé, yo creo que tenés los límites ahí todo el tiempo, porque somos terrestres, lamentablemente. Digo, ¿estás en una balsa en medio del mar y los límites los tenés más Pero como, acotados? No, Imposible. No, no estás viendo mis aletas. Acá atrás que tengo? <risas> oh. Yo siempre tengo miedo que un tiburón me coma una pata. También. Cuando estoy en el mar. O una mantarraya. Preguntar al caza cocodrilo. Son más peligrosos. Bueno, por ahí límites visuales. Porque yo el otro día pensaba, charlando con un amigo, digo. Qué loco trabajar embarcado, ¿no? Mucha gente trabaja embarcado y durante mucho tiempo. Vos porque no usas anteojos. Mucho tiempo <risa> eh, no ver eh, la tierra. O sea, ves el horizonte todo el tiempo a, a la redonda, digamos. Eh, ves horizonte, pelado, sin tierra. La gente que trabaja embarcada igual es especial. <risa> <risa> <risa> no. Está loco. no sé si está loca pero mmm, es uno se da cuenta cuando lo dice embarcado o no claro después que? por ejemplo el tiempo que nos estaríamos quedado no extrañarán el horizonte como bueno volver a embarcarse o ver solo una raya al final del Había que podríamos traer algún embarcado no ya no además ah bueno para iba uno en velero pues la, la <ríe> está un poco inundada la calle qué onda Ay. perdón no me me puse a flashear voy a estar sin límites un ratito Hacer un programa de radio embarcado. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Y eh, hablas con otros... ¿Hay señal por allá, che? ¿Sí, no? Y, viste que en AM seguro sale. <risa> Yo estaba haciendo la señal de una ballena. Ah, creo que era una foca. Ah, vos ah, hacer... sabés hablar en cetáceo? Sí, me enseñó Dolis. <risa> Esperemos fuimos, a ti tí, y tú. La charla con Dolis y... Ahora bueno, ciudad. ahora me acordé de un límite Bueno, Juan Perilla tiró una Una gran otra, idea otra máxima. otra máxima Hoy Juan Perilla está como loco. Está se ve. Tenemos que haber jugado a que Se, se terminaba el otro cimbronazo Si Juan Perilla daba sus hermosos aportes Había que saber dónde anduvo Juan Perilla el fin de semana Por ejemplo, que claro. llegó este lunes Todavía no le pasamos, no le pasamos factura Además de el, su, su etapa abandónica no, ¿no? Fueron verdad. tres semanas Que tuvimos que hablar a través de un vidrio Claro, terrible. Ni el vino nos podíamos pasar entre un simbronero <risa> y otro. Eh Bueno, Juan Perilla había dicho, perdón, sí, tuvo un ¿no? una leve pérdida de <risa> me memoria de que soñar pareciera que eh es un un ejercicio sin límite, ¿eh? Sí. Uno puede soñar cualquier cosa. Sí, eso es verdad. Eso, yo estoy estoy un poco de acuerdo porque creo que no no no hay momento lugar ni situación en el que no tengamos límites porque mmm, no no podemos pensar en infinito básicamente porque no no no sé nos resulta imposible no y si uno no puede pensar en infinito necesariamente en un finito <risa> <infinito. risa> ¿Cómo están hoy, eh? Mirá que yo te dejé pasar a ver todas al principio del programa, no sé, es ahora que, que, que te venís a poner en, en, en rectora de la RAE. Bueno, Tuviste bueno. dos fallidos hermosos, ¿Cómo? tuvimos que marcar. Bueno, ya los olvidé igual. Igual estaba haciendo una idea muy importante sobre pensar en infinito. Ah, eso, sí, bueno, lo que resulta imposible, y si uno no puede pensar en infinito, necesariamente tiene límites, o sea, porque los límites son... los la finitud, digamos, ¿no? O sea que vos decís que oh, ni siquiera soñando uno puede soñar y No, soñando uno, uno, yo creo que inconscientemente uno puede llegar a, a darse alguna alguna idea sobre el infinito sobre, o sobre la nada. Digo, otra cosa, que, para mí el infinito y la nada son las dos cosas que una persona no puede pensar, no se puede imaginar y no puede concebir directamente, ¿no? Y son nuestros límites, digamos. Sí, De hecho, el, el inconsciente... es como un espacio tan divino donde nuestra personalidad se libera y puede pensar en asesinatos sin que uno se entere básicamente claro y sin que y sin ponerle un juicio de valor arriba claro yo he matado a un par igual soñando eh me he sentido muy bien sí, sí yo ¿sí he sido asesinado en sueños de otras personas <risa> cortado en pedacitos muy chiquitos y tirado por un wow umi cómo te quiere la gente viste con detalle me lo contaron encima como para que me sienta mejor supuestamente ah. eso te alarga la vida cuando sueñan que morís eh, sí pero la hazaña fue lo que <risa> <risa> a mí me quedó picando acá en la cabeza <risa> no saben que ahora me puse a pensar algo sin límite es lo que Pierce llama eh no perdón me tiré un concepto que encima no le voy a poner el nombre porque no me acuerdo pero es la cadena de pensamiento simbólico esto de que la semiosis infinita Toma mate. exactamente Toma mate frío. gracias compañera la semiosis infinita es algo que uno para mí no no para hasta que no no no para en realidad pero vas a tener que explicar lo que es la semiosis infinita Claro, ahora. es lo que uno que empieza a acá? pensar, por ejemplo, en un perro y ese perro le hizo acordar cuando pisó ah. caca de perro y la caca de perro le hizo pensar en tal cosa y eso tu, tu, tu, tu, Claro, tu. pero tenés el límite en el que no puedes pensar nada que no conozcas, por ejemplo. Claro, pero el pensar lo que no conozco la verdad que... Bueno, por eso te no digo, entra. el límite el límite es ese me parece. El no poder... Capaz que hay algo que tenemos adelante en nuestros ojos pero como todavía no le enganchamos una utilidad una, una razón de ser a eso que está ahí, no lo vemos. Eso realmente existe. Una persona puede no ver cosas que no entiende, aunque estén ahí. Como ponerle las moléculas las partículas. No, no, no. Cosas visibles, te quiero decir. Del tamaño de una silla, por ejemplo. Cosas que vos no entendés Pasan desapercibidas Bueno, por ejemplo, acá en América Latina Lo que pasó mucho, mucho tiempo Es que, por ejemplo, la, la la Unión Europea ¿no? El mundo central, la Unión Europea Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, Solo pensaban en eh, plata, oro Y plata y oro, ¿no? Eran básicamente sus dos importantes Entonces descartaban todo tipo de otros eh, De otros mecanismos De otras piedras que había alrededor Porque su objetivo era ese y cuando se encargaban de romper todas las montañas ya no podían sacar ni más oro ni más plata empezaron a trabajar con los materiales que le quedaban cerca y por ejemplo así se inventó el acero en la mezcla de carbono y no sé qué otro que otro metal que de repente bueno las vías de tren son todas de acero básicamente pero de cómo uno bueno ve eh a partir de básicamente lo que conoce no nosotros vemos te acuerdas cuando habla te acordás che? cuando estábamos hablando del en, en el sur de cuando el sol se estaba yendo Sí, qué flasheros son Porque sabemos que el sol Va a volver Sabemos que en algún momento Se canse De sostener La vida humana Básicamente Y se vaya no Pero eh, sí, Si alguien No sabía Que esa pelota de fuego Iba a volver Y hablar Que iba a ser un dios Y le estaba dando Toda su vida no estaba... Siempre me quedó picando Porque cada vez Que ahora ve el sol Irse Y ah Va a volver <risa> Y bueno Uno siempre eh, Nada Hoy conoce Que hay un ciclo Y todas esas cuestiones no Pero Los en su momento Los duelos diarios Y sí en su momento era una pelota de fuego que se de repente aparecía y de repente se iba compliceti no puede conocer toda una angustia, pero por ejemplo, yo ahora les voy a tirar un un límite eh fuerte eh, que transita cualquier ser humano, que es el miedo algo que que atraviesa miedo. cualquier no, espacio yo no tengo miedo. De, de libertad <risa> qué pasa cuando aparece el miedo y dice bueno hasta acá viejo. Tuvimos un programa sobre el sobre el miedo, ¿no? O o flasheo, no no sé, porque recuerdo haber estado hablando del miedo en algún momento de, de esta cosa de que paraliza, de que de que impide de que impide hacer cosas, pensar, ¿no? Como y que lo lo más raro del miedo es cómo te cambia la cabeza. No sé si alguna vez han estado en, en alguna situación... No, no, no, es que no necesariamente te inmoviliza, o sea, no a todos los inmoviliza, digamos. Te cambia la cabeza, te hace pensar de otra forma, totalmente distinta a la, a la que uno piensa generalmente. Es como... el miedo es como si fuera una, una droga, digamos, como que te altera los, los los sentidos de... Digo, por sentir miedo uno puede estar súper cansado y por el miedo a, a ser devorado por un oso, por ejemplo... se puede olvidar totalmente el cansancio y sacar fuerzas de donde vaya uno a saber dónde para poder correr y escaparse del oso para mí lo, lo que me nos hace el, el ejemplo del oso es, me encanta <risa> lo que nos hace miedo es o sea, es como ponernos en el presente el futuro y creo que eso por lo como afecta ¿no? en, en, en psicológicamente ¿no? que puede ser, no sé, o tomar una decisión apresurada o de alguna manera inmovilizarte, ¿no?, frente a eso, porque vos estás tra estás trayendo al presente una angustia o una situación que es proyectiva, digamos, que es algo que, o una consecuencia se tiene en este caso, o un castigo a esa acción que vos estás llevando, que, sí, no, por miedo no lo hago, por miedo a okay, qué, por miedo a lo que pase después justamente de que yo haga una acción, ¿no? Entonces me parece que lo más eh, angustiante o... Vertiginoso de situación, justamente es como traer el el futuro al presente que te queda como. Claro, pero eso es un miedo más hace tiempo. razonado, se me ocurre, ¿no? Como que tenés un sí, tiempo yo, más de. Yo miedo que te agarra y no te suelta en el sentido de que. Claro, un te, miedo más instintivo. Te transforma. Claro. Yo estaba pensando un poco más en eso cuando decía lo del oso. El oso? <ríe> Porque si estás en un, con un oso ahí, de repente, no sé si tenés tanto tiempo de ponerte a pensar... Che, con este oso podríamos ser amigos, capaz que me lo llevo a mi casa no, y le doy un panal de miel y está todo bien. Lo que te angustia de ese oso es que de un momento para el otro te puede dar un zarpazo y romperte la cara, por ejemplo. Claro. Es una proyección futura. Ah, a eso ahora te entendí. O sea, no, no a largo plazo, sino en lo inmediato. ¿sí? Lo que estoy pensando ahora es que el miedo puede ser un límite amasable. No, por ejemplo, un límite eh no amasable es una cordillera, que si uno, bueno, yo quiero ir a Chile, pero bueno, hay que cruzar la cordillera, ¿no? Como y si no estás en un lugar donde hay una ruta que te, has, te posibilita a cruzar la cordillera. La cruzas en mula como San Martín. Como San Martín. Fue, si ¿verdad? la mula se te atranca, bueno, no es un límite tan fácil de atravesar, pero el miedo eh si uno lo trabaja es un miedo, cor o sea, es un límite horrible... O amasable o transformable en otra cosa. Me claro. da la sensación. Igual, digamos, es, es necesario para, como, para es que antes me dan sobrevivir. Miedo, ahora También. no me dan miedo. Claro, como tenerle miedo a las arañas y dejar de tenerle miedo a las arañas. Claro. Sí, claro, pero en última instancia el miedo es justamente un método de supervivencia, nada más. ¿Cómo sería? Que ante una situación de posible muerte un organismo tiende a tener miedo justamente para escaparse de esa posible muerte o para dar batalla frente a esa posible muerte y o sobrevivir. para prebirse pre mm, malísimo cómo se dice <risa> tomar precaución <risa> Ser precavido. bueno han amasado algún miedo eh que que ahora puedan contarlo porque hay miedos que eh son más difíciles de contar. Creo que aceptar el miedo también es, es aceptar un límite, como decir, bueno, es hacerse más grande. Yo, eh, para no dar detalle en mi intimidad, algo que fue como liberador para mí fue empezar a usar la bicicleta. Yo, yo la usaba en mi infancia para jugar y de repente de grande empecé a ver que los micros eran una porquería y los taxis eran muy caros, entonces tenía que buscar una alternativa y una fue la bicicleta. y sí me acuerdo de la sensación de que yo me compré bicicletas después de mucho tiempo de no andar en bicicleta entonces era como de nuevo volver a esa eh, tambaleo digamos ese equilibrio que me resultó como todo un desafío en su momento ni hablar agarrar por calle siete o circunvalación que era eh, hitos imposibles básicamente en la cordillera de los andes en, en, en mi en mi frente digamos y no podía no podía hacerlo, después bueno ahora uno está más canchera en la en la calle y sabe por dónde, por agarrar y todo, pero sí que fue un límite que él tuve que trabajar y superar por ejemplo el miedo a andar en la calle en bicicleta, bueno como cuando vieron que la las bicicletas están marcadas como un hito de de, de la, la, la liberación femenina, femenina? ¿no? Porque justamente la, la bicicleta fue lo que les otorgó libertad a muchas mujeres para poder movilizarse por sí mismas Y además, loco, que tenía y estaba hasta mal visto, vista. ¿no? Porque decía que nos masturbaba. Nos sí, más... porque muchas andaban sin asiento, a caño no, pelado. No, puedo... eso no puede ser placentero bajo <risas> ningún punto. No solo eso, sino que además las mujeres dejaban de usar pollera y empezaban a usar pantalones porque era mucho claro. más cómodo andar con algún pantalón pegado al cuerpo que era de las 25 bolas que usaban en su momento. eso te también. De la cadena y de dientes al ladoquín. Por eso había muchas chicas sin dientes en esa época claro. Yo creo que ahí los dentistas Estaban haciendo su business Y... ¿eh? y vendían bicicleta de noche ¿lo <risa> Vendían bicicleta y de día vendían prótesis Para aquellas damas que se enganchaba A la polla en la bici Pero bueno, ese fue un límite de cual puedo contar El aire en este momento Perfecto. Muy bien Che, y si enlazamos eh, como lo que veníamos eh, viendo antes De la cosa de los límites Eh... con los castigos, ¿no? Ahí también entra en juego el juego el miedo de decir tengo este límite, entonces te agarra el miedo por las consecuencias que tiene traspasar ese límite. Pensábamos recién en el corte, por ejemplo, en, en ese elefante tan famoso, Trompita, eh, que ¿Trompita estuvo... ¿Trompita era o era otro? ¿O ¿Era el mismo? Trompudo. Ah, los el el primo. Por lo general tiene una trompa adelante que les cuelga, así que... trompudos con Al, todo. Algún nombre así va a tener, además, viste que es gente bastante básica, en general para poner nombre. Que ponen pasa Camila la... dos personas que después <risa> hacen un programa juntas, por ejemplo. Nada <risa> no. El trompita estaba ahí durante diez años, estuvo atado con una cadena así de gruesa, así, así, señor, señora. Eh... ...y durante tanto tiempo estuvo así... ...y acostumbrado a que lo caen a piñas y qué sé yo... ...que de repente un día se olvidaron de ponerle la cadena... ...y el chabón se quedó ahí lo más piola... ...y estuvo sin cadena tres días... ...y el chabón no, no se da cuenta que se podía escapar... ...justamente porque ya... ...una, porque estaba acostumbrado a, a, a su cautiverio... ...y otra porque también... ...entra en juego el, el temor al coscorrón... ...también pensaba en, en esta gente que entrena a los perros... ...que es algo que odio... qué ...ganas de cagarle a un animal, ¿no? ...de entrenarlo para que te dé la patita... y claro los chabones se acostumbran a dar la patita porque mmm, si le da la patita le da comida, si no se la da viene el bife, el grito, no, sí y también la, como la rutina ¿no? como un límite ahí porque ese elefante estaba acostumbrado a no moverse mm. entonces cuando pudo liberarse no se movió y la gente de así la le pasa mucho también eso ¿no? cuando tiene la posibilidad de buscar su propia historia, buscar su propio mundo de alguna manera se termina adecuando Eso que ya se hizo Me quedé pensando, ¿cuántas veces eh, la rutina O el, el automatismo En el vivir en automático y, y hacer siempre lo mismo Nos limita, nos limita la creatividad Nos limita la, la posibilidad de, de hacer cosas nuevas Y de salir de nuestra Situación de confort, ¿no? De que ya sabemos lo que va a pasar Ya sabemos eh, las posibilidades Que podemos manejar eh, Un poco, la verdad que A lo largo de todos estos cimbronazos Fue la invitación, de hecho de ahí viene el nombre De poder zamorrearnos un poquito Y sacar el automático Para repensar esas cosas que hacemos en automático ¿Eh? Los límites, sobrepasar los límites Totalmente de acuerdo Pero lo que más pensé En este momento es cómo zamorrear No estaba como palabra en nuestra presentación No lo puedo creer Porque se llama zamarrear No, no es zamorrear En nuestro pueblo es zamorrear Y acá somos dos contra uno Eh, acá por eh, le decís malteada, la catuta, no tenés vos no ni voto. Digo ¿Quién le dice malteada? <risas> los porteños dice malteada. No. No vamos a tener esta discusión. Más más. Bueno, de hecho, hay un montón de de palabras que en la presentación del otro simbronazo teníamos para agregar, pero eso va a quedar eh, para la vida en el cielo. Para el quien simbronazo. quiera tomar la aposta porque tal vez haya gente ahí que quiere seguir con el otro cimbronazo, les regalamos el nombre y, todo, y toda esta franquicia que hemos hecho y que se reproduce acá en Las Vegas y en Toronto. No le pongamos más límites a esto porque me parece que pueden <risa> hacer otra cosa eh, si algo se cierra, otra cosa pueden hacer así que no me parece que hablar de clausura así de repente eh, supe <risa> Bueno, vamos a un temita musical. Esto ha sido casi nuestro último bloque, eh, pero vamos a una musiquita y después nos despedimos para siempre y hasta siempre. No tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más, queriendo posarte en la tranquilidad, y así, unidos nuestros delirios, te quiero amor, no temas a mi desvelo, me es más, solo un poquitico más de mí, yo te Razones si no las tengo, hoy te diré que no No habrá promesas ya, quiéreme así, así, candado cerrado Hoy te diré que no, no habrá promesas ya Quiéreme así, así, candado Si te tengo Tranquilo Por tu amor soy alma en pena Tranquilo Oye niño bueno y complicado y Tu ternura es mi condena Ay que me tiene recupado a dónde quedó aquella historia Tranquilo De gallopino espuelao Tranquilo Ay la cosa buena Tranquilo y Ay buscame la cosa rica Tranquilo Mira Que no tengo tiempo Felerán, fíjate con que yo unauta FM106.3 Que de este otro cimbronazo Este lunes tan lluvioso Granizo, lluvia de meteoritos De todo hubo Sí, lo loco es que ahora hay un eclipse increíble de luna eh, Que me está haciendo flashear Luna ¿verdad? verde, algo roja que semana pasada. Este lunes, la verde Luna mocosa Para que no se vea ventana, que se asome en este mismo momento Porque realmente es increíble el mensaje Sí, sí yo quería Y se espera para de... 15 minutos una lluvia de estrellas, perdón no Bueno, quería yo antes de, de la lluvia de estrellas eh quería agradecerle a todos los los saluditos que nos han llegado mediante el Facebook de otro cimbronazo que luego de este sim, de este cimbronazo se autodestruirá eh sí. así que eh el que no escribió hasta un en unos unas horas aprovecha a saludarnos porque nos estamos despidiendo eh así es, es pero nos vamos con el corazón re contento re lleno así porque recibimos tantos saludos que estamos como Oh, wow, full, full contento así. emociones se pone pelotudo. <risa> eh, queremos decirles eh, cómo le ha pasado, ¿cómo le ha pasado? Este no, increíble, <risa> <risa> o sea, <risa> increíble. <risa> bueno, eh, la luna verde puede llegar a pegar así. Eh, Me convierto en un hombre bobo. guarda. A hombre bobo. Yo la, la he pasado muy bien. La experiencia en la radio de estos dos años, casi, fueron dos años casi. Eh, fueron uno y un poquito un año y cinco meses más o menos, ¿Hm? más o menos, donde ha pasado un montonazo de gente, eh, hemos aprendido mucho, hemos cruzado gente que nos escucha y se ha simbroneado que eso creo que es el el mayor placer que un, todas estas boludeces que uno dice al aire han generado transformaciones o por lo menos preguntas que me hace muy feliz, sí un Eh, ah, tenemos que empezamos con los agradecimientos. Podemos empezar con los agradecimientos. Tenemos que darles agradecimiento a, a todos los cuenteros eh que nos hicieron el aguante casi desde el principio, ¿no? A el segundo, tercer programa ya arrancaron, se fueron sumando más, se restaron algunos y así, pero una bomba <risa> lograr con ellos. También a los músicos y música que han pasado por aquí. Sí. con mayor o menor frecuencia, cada uno vino, nos compartió sus canciones, llenamos el, equi el equipo, llenamos el estudio, el pequeño estudio de instrumentos, también han venido gente solo con la guitarra o solo con tambores y que también nos han llenado el alma y nos han permitido eh, relajarnos y disfrutarnos también de estos momentos. También hemos tenido acá adentro intelectuales reconocidos por el CONICET, hemos tenido... Eh, Gente que que trabaja la autogestión, hemos tenido un montón de cosas. Gente que se repregunta sobre bla, el género. Gente que se reproduce. Yo quiero darle gracias a Juan Perilla que nos ha acompañado en cada cimbronazo y en los que no ha estado presente mientras le sacábamos el cuero. Así que ha estado presente en todos los cimbronazos. Nos ha acompañado y nos ha aguantado, por Juan. Sí. Porque ya podemos decirlo, el aire. Sí. Juan no, no nos quería al principio, Juan. No, no nos quería. No, no nos quería. Se fue encareñando. Tenía que venir un lunes. A las 10 de la noche Solo por nosotros dos dos horas, horas A escuchar tres personas En su momento Habíamos cuatro también No deba, estaba estado bueno Para él Pero después ya Nos hicimos querer Y Juan se relajó Ahora que dijiste Que en un momento éramos cuatro También agradecer A la señorita Martina de Bandi Que ha sido Gestora, cerebro Y voz Del cimbronazo En algún momento A la señorita Ongo Estevani Que también fue parte Del otro cimbronazo Y ha aportado eh, Con su presencia Voz y anécdotas Y también las visitas que han venido a vez en cuando los familiares eh, Que han copado el estudio, nos han traído vino y picada También a la, a la familia de las chicas Que estaban siempre presentes, escuchando Cuando nadie más escuchaba Sí, esos oyentes que que solo son la familia A veces, ¿eh? que Hasta el aguante nomás Que se agradece, se agradece mucho. Yo quiero agradecer al vino Que ha hecho este cimbronazo Este cimbronazo y no otro La verdad, la sangre de Cristo Salud sí. Bueno, también agradecernos a nosotros Yo les agradezco a Lumina, les agradezco a la otra Camí Por nada, por haber compartido tanto tiempo Tantos tantos lunes Tantos enrosques También, ¿no? ¿no? No nos hemos escuchado mucho a nosotros mismos Pero yo creo que hemos tenido buenas charlas Buenas discusiones Y nada, que han fortalecido de alguna manera los, los lazos Yo le quiero agradecer a Aptra porque todos los premios que hemos ganado estos años eh, me han llenado de contento y de fe en la humanidad Para que ahora, mañana, martes, cuando sea el apocalipsis final, este, todo esté marchando en orden Y agradecerle a esta hermosa radio, radio comunitaria, que es Radio Nauta, que abre las puertas, eh, ofrece talleres de formación en radio, en voz, en operación Y eh, es, es, ofrece un espacio muy cálido Que la verdad que, el que todo el que quiera que hacer radio O esté haciendo un programa de radio una radio que no le gusta eh, vengase a Radio Nauta Porque es una experiencia hermosa Ser parte de esta radio Exactamente, estaba pensando ¿Ustedes son de la gente que les gusta las despedidas O que no les gustan las despedidas? A mí me gusta de mostrar mis sentimientos No me gusta exagerar En situaciones de despido constante Y la melancolía alrededor de eso Pañuelito claro. agitado al viento, no, ¿no? Eh, si es necesario, pido que se lo guarde para los mocos. <risa> Yo prefiero... Eh, me gustan las despedidas, pero cortas. No me gusta esa gente que... Te queda eh, saludándote por la ventana del colectivo Hasta que el colectivo se uh, retira y de la terminal por eso, por Me estresa un poco Prefiero que me des un buen abrazo, un buen beso claro, y, y después te ponete la música y léete un libro vieja. Y aparte que de alguna manera te obliga a Que vos sigas con tortícolis Mirándose sí. por ese pedacito de ventana que todavía sí. se besa por salud, así. Y que te, se te calambre el brazo Haciendo así, gesto de chau, chau Y que después te llama chau, chau, chau. Claro. A las tres cuadras ahí estoy saliendo, sí, yo también ¿Tienes? estoy saliendo Sí, te acabo de dejar en la puerta del colectivo ¿Viste? Sí, y como esta despedida se está alargando un poco Me estoy poniendo un poco nerviosa claro, Solo pregunta. voy a citar eh, ese otro cimbronazo Que hablamos de los finales Y que siempre que termina algo, empieza algo nuevo Así que les deseo Que empiecen cosas hermosas Los lunes a la noche No tengo nada Ningún más otro que... día empiezan cosas hermosas <ríe> <¿no>? <ríe> Bueno eh, Tal vez No, tal vez nada No sé, ha sido un gusto Esto es todo de otro simbolazo Recién ahora tenemos que Vamos a confesar de que esto en realidad Para nosotros es sábado a las Siete, diez de la tarde Ha este... sido todo un simulacro De esta hermosa despedida Así que si usted se asomó por la ventana a mirarse hay una luna verde, siéntase un poco boludeado, porque era un poco la idea dentro de todo. No, quizás eh, un poco querido también, porque nuestra intención era es que usted se levante de la cama a esta hora y pueda <risa> observar la luna, esté como estén y por estar verde, roja, violeta, siempre está bueno mirarla. Así que nada, muchos cariños, abrazos y estas cuestiones, ¿no? Eh, sí, una de eh, las amor. razones por las cuales dejamos hacer otro último abrazo es porque los lunes a la noche ya no podemos estar al aire. Exactamente. O sea que hoy es sábado y lo hemos grabado para sí. despedirnos de usted. Así que palmadita en la espalda y pata en el culo. Besito, besito. Salud compañero